Voy a hablar de los ataques a la Iglesia Católica, que es otro de los temas de mi libro para salvarte. Hemos visto en temas anteriores que Cristo es Dios. Y Cristo, antes de morir, quiso fundar en la, en la tierra una iglesia. Haciéndola depositaria de su doctrina. Y esa iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la única que Cristo fundó. Todas las demás iglesias cristianas protestantes, todas fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. Esto será tema, otro tema distinto de otro día. Pero es curioso que la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo, ha sido tremendamente combatida en la historia. La Iglesia más combatida de todas, la Católica. Pero los enemigos de la Iglesia se han equivocado. Han querido acabar con la Iglesia. Y han sido ellos los que han acabado, no la Iglesia. Todos los enemigos de la Iglesia católica han ido a la tumba. Los de ayer fueron a la tumba. Y los de hoy irán a la tumba. Y los de mañana también. Y la Iglesia católica seguirá en pie hasta el fin de los tiempos porque Cristo Dios se lo ha prometido. Que quede claro, todo el que combate a la Iglesia Católica va a la tumba. Y contra la Iglesia Católica no puede nadie, porque Cristo Dios le ha prometido que durará hasta el fin de los tiempos y contra Dios no puede nadie. Pero voy a leer lo que digo en mi libro sobre este tema. Cristo fundó su Iglesia. Para que continuara su misión salvadora en la tierra hasta el fin del mundo. La hizo depositaria de toda su doctrina y de los demás medios de salvación que quiso dar a los hombres. La Iglesia Católica es la única fundada por Cristo Dios. Todas las demás iglesias y religiones han sido fundadas por hombres. Te hablaba antes. de las iglesias protestantes que, que son de antes de a y e r pero podríamos decir lo mismo de las l i g i o n a s antiguas, Buda, Confucio, Mahoma, fuera de la iglesia católica, todas las demás fundadas por hombres, la única fundada por Cristo Dios, la iglesia católica. Ahora bien, vamos a ver algo de las persecuciones que la iglesia católica ha sufrido. La perpetuidad de la Iglesia Católica puede considerarse como un auténtico milagro. Un auténtico milagro. Podría decirse que es un milagro, vamos a empezar por ahí, que un pobre aldeano queda Jesucristo, carpintero del pueblo. Es un milagro que un pobre aldeano, carpintero del pueblo, sin más ayuda humana, que l o h a c e pescadores ignorantes y sin armas de ninguna clase transformaron al imperio más poderoso por lo menos de su tiempo no sé si de la historia casi podíamos r decir porque el imperio romano dominaba toda la civilización mediterránea pero que era poderoso el imperio romano, eso no lo da nadie, y fue vencido por un grupito de pescadores ignorantes, dirigidos por un carpintero de pueblo. No es esto, u l v i d a r l o Los cristianos, la iglesia, terminó derribando los ídolos falsos, アカボーコンアスコンプレスパガナスノエセンメントディーラーメ i トディーラーメントディーラーメントディーラーメントディーラーメントディーラー a ントディーラーメントディーラ s メントディーラーメントディ e ラーメントディーラーメントディ e ラーメントディーラ d メントディーラーメントディーラ i メントディーラーメントディーラーメントディーラーメントディー l ーメ i ó n Francesa. El que diga eso オノ、no、sabe lo que dice、オミュンテ、ケスペオ。La ボルシュンディスキャピトゥー empezó コンサンパブロ。コンドイザフィレモン、ケタテアスユスラボコモスユヒョ。インコンセビブル。エンディレロマノ、テタテアンスラボコモアユヒョ。シュンディレロマネアメノスキムロ、オンアスノ。インコンセビブル。 イギリスはフィレモンと一緒に生まれたいのですが、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 en el año 1537 que quede claro quien a b o l i d o la esclavitud la iglesia católica y no la revolución francesa bien este es el propósito de cómo el cristianismo que empezó con 12 pescadores ignorantes y un carpintero de pueblo acabó con la esclavitud del imperio romano logró que el Imperio Romano terminara cayendo de rodillas ante un carpintero d e pueblo a j u s t i c i a d en un patíbulo. Porque con el paso de los años, Constantino dio libertad a la Iglesia Católica. Y después, la Iglesia Católica llegó a ser religión oficial del Imperio Romano. Decime, Si esto no es un milagro, milagro portentoso. Pues bien, en el momento cumbre del poderío del Imperio Romano, no sólo no pudo evitar que se extendiera el cristianismo, a pesar de los mártires, ahora voy a hablar de los mártires. El Imperio Romano no pudo evitar que se extendiera el cristianismo, sino que a pesar de sus 10 sangrientas persecuciones que duraron con altibajos 250 años de persecuciones y en las que murieron más de 100.000 mártires. A pie de página pongo siempre la cita donde se ha colgado: 100.000 mártires! y del e m p e r i o romano. Sin embargo, el pisanismo i Tuvo tanta fuerza que en el Lito Milán de Constantino, dije antes, el año 313, el paganismo dejó de ser la religión oficial del Imperio Romano y se concedió la libertad a la Iglesia. Y más tarde, el emperador Teodosio el Grande, español de nacimiento, en el año 380, constituyó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. ¿No es esto maravilloso y único? ¿Y esto? ¿Y esto? Predicando una doctrina completamente opuesta a las pasiones humanas. La Iglesia Católica predica el perdón, el desprendimiento de los bienes materiales, なんで n e う viciosas la iglesia predica pureza predica desprendimiento de los bienes terrenos predica el perdón tan difícil tan difícil cuando ha habido ofensas injustas etc pues la iglesia predicando esa doctrina contra las pasiones humanas acabó con el paganismo del imperio romano y terminó por ser religión oficial Del i n e r Pues voy a decir lo que dice don Adolfo Rojas z a b o r a n o licenciado en Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Dice: Los mártires de la Iglesia Católica se estiman en 40 millones. Solamente en el siglo XX. Hubo 27 millones de mártires en el siglo XX. Murieron por la fe en las persecuciones religiosas de España, de México, de Alemania nazi, de la Unión Soviética y de la China Comunista. No s o l o los 100.000 mártires del Imperio Romano, es que en el siglo XX ha habido 40 millones de mártires. Díganme ustedes qué religión ni qué ideología puede presentar este racimo de héroes que dieron su vida por su fe. Esto es p ú b l i c o en la historia de la humanidad. Hoy, muy interesante esto. Bueno, después lo leo. Voy a decir lo que me sale. Después lo leo. Hoy, los enemigos de la Iglesia ya nacen mártires. Ya nacen mártires. ¿Cómo combaten hoy a la Iglesia? Corrompiendo a la juventud. Ese es el arma de hoy de los enemigos de la Iglesia. Se han convencido lo que dijo t a r d u l i a n o sangre de mártires, semilla de cristianos. Esa es la que diferencia. Muchos mártires. Cuantos más mártires, más cristianos. ¿Qué hacen ahora los enemigos de la iglesia? Corromper la juventud. Y a una juventud podrida se le cae la fe. Se le cae la fe. No hay que matar curas ni quemar iglesias. Eso lo hicieron los comunistas en la、Re、guerra de España. Asesinar curas y monjas y católicos. Pero sangre de mártires, semilla de cristianos. Han cambiado de táctica. Hoy corrompen la juventud. Y una juventud podrida se deja en la fe. Porque la fe exige pureza y exige、eh, virtud. Y claro, un hombre esclavo de sus pasiones es incompatible con su fe. Tiene la fe por la borda para vivir a su gusto. Pues esta idea la expreso de esta manera. オープニ e グの時代は、の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代のの時代の時代の時代の時代のの時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時代の時 valores y conductas diametralmente opuestas a las enseñanzas seculares de la Iglesia y esta inexplicablemente sobrevive se purifica y se expande hoy como ya hoy en los países democráticos prosigue la persecución si bien con otras formas más civilizadas でも、それはもう一つのことです。でも、それはもう一つのことです。でも、それはもう一つのことです。 Hasta los medios de comunicación, revistas, prensa, cine, radio, televisión, etc., que presentan como progresistas e imitables actitudes y conductas opuestas a la moral cristiana. El amor libre, la infidelidad conyugal, Las relaciones sexuales prematrimoniales, el aborto, el divorcio, la homosexualidad, el agnosticismo, el ateísmo, todo. Propaganda de todo contraria a la Iglesia Católica. Saben muy bien que la corrupción de costumbres esfuma la fe. Con razón, León XIII llama a la Iglesia en su encíclica inescrutable dice dice la iglesia es madre de la civilización que verdad tan grande pues no hay ninguna institución en el mundo en el campo de la cultura que merezca tanta gratitud de la humanidad como la iglesia católica muy interesante El Fondo de m l dice e la Europa occidental es creación de la Iglesia latina. Muy interesante esto. Porque hoy, por desgracia, en Europa se quiere ignorar la labor de la Iglesia. Europa es lo que es por la Iglesia. Cuando no hay escuelas, los monasterios hacían escuelas. Cuando no hay hospitales, la Iglesia. アフィ hospital です。 Europa es lo que es por la Iglesia Católica. La historia no se puede cuadrar la historia. Por eso digo, y no es el momento tampoco, no sé si lo diré, sí, quizás lo diga otro día. No hay institución en el mundo que haya hecho por los pobres más que la Iglesia Católica. En el mundo, la institución privada. No sé si atreverme a decir que los estados. Tanto no me atrevo. Pero, institución privada, no hay en el mundo ninguna que haya hecho por los padres lo、no, que la Iglesia Católica. El bien que ha hecho a la humanidad, la Iglesia Católica. Por eso digo, no hay en el mundo nada más grande que la Iglesia Católica. A pesar de las terribles persecuciones que ha padecido, En los casi dos mil años que lleva de existencia, siempre ha triunfado. La frase bonita, yo la repito mucho: La Iglesia ha sido muy combatida, pero jamás vencida. Es claro. La Iglesia ha sido muy combatida, pero jamás vencida. Ahora, sí, nos hacen bajas. ¿sí? Sí, nos hacen bajas. Pero acabar con、no、la Iglesia, nadie. Ni los enemigos de ayer, ni los de hoy, ni los de mañana. Acabar con la iglesia nadie. Pero nos hacen bajas.、Sí. Se llevan gente, o por ignorantes, o por viciosos, o por intereses terrenos, de todo hay. Nos hacen bajas. Pero vencer a la iglesia, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Ah, lo digo aquí. esque, mile t i で a Pero jamás será vencido. Voy a dar datos de todo esto. La promesa de la protección de Cristo se refiere. Interesante y triste esto. Triste, pero es verdad. Los perseguidos de la Iglesia, no s los enemigos, no solo son de fuera, también los hay dentro. también los hay dentro por desgracia dentro de la iglesia ha habido mucha gente que ha hecho daño y ha perjudicado a la iglesia muchos decía ¿quién lo dijo? no sé si e San Agustín creo que e San Agustín dijo si es milagro que los e n e i g o s externos No hayan acabado con la iglesia, mayor milagro que la iglesia siga en pie a pesar de los enemigos que tiene adentro. Creo que es un la o así este genio. Creo que dijo e s algo así. La idea es d e él, r creo, si e l milagro que los enemigos de fuera no hayan acabado con la iglesia, más milagro que la iglesia siga en pie a pesar de los enemigos que tiene adentro. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, digo esta. Son frases que yo me, me dije a mí una vez, una locutora, padre, usted habla puñetazos. Pues me sale así, ¿qué quieres que te diga? Si habla con el freno echado, lo quemo. Hablo como me sale. Y me sale esto así. Si entre doce apóstoles hubo un en Judas, entre cuatrocientos mil que somos hoy, ¿a cuántos Judas tocan? Está es tremendo, ¿eh? Pero es verdad. Tenemos Judas de toda la iglesia. ¡Qué triste! Pero es verdad. Muchos que dijeron que se consagraban a Dios para evangelizar y son Judas en la iglesia. Triste, pero real. real. Los sacerdotes, todos t e n í a m o s que ser santos. Ante el Cristo, somos como Cristo. Deberíamos de ser como Cristo. Y algunos no son como Cristo, son como Judas. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero es la verdad. Las cosas como son. Yo no puedo defender lo indefendible. Ya quisiera yo poder defender a todos los sacerdotes. Ya quisiera yo. Pero no puedo. No puedo. Yo tengo que decir. Que dentro de la Iglesia Católica hay sacerdotes que son judas. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo. ¿no? Yo no puedo defender lo que es indefendible. Los hay. Si es milagro que los enemigos de fuera no hayan acabado con la Iglesia, más milagro que la Iglesia e s t a en pie a pesar de los enemigos que tiene dentro. Pues sigo, sigo leyendo lo que decía. hablando de los de las perseguidores pues Nerón, Decio, Diocreciano grandes perseguidores de la iglesia modernos Hitler, Stalin todo es la tumba y los de hoy también irán a la tumba que hoy también hay gente que ataca a la iglesia pues que aprendan de la historia si quieren que aprendan de la historia ellos irán a la tumba y la iglesia seguirá、si、en pie aunque nos hagan bajas como dije antes Bien. Otro dato que es interesante, para mí es interesante. Lenin decía que, Lenin, ya sabe, el comunista, decía que odiaba a Dios como a un enemigo personal. Pues, si odiaba a Dios, es porque creía en Dios. Porque no, nadie odia lo que no existe. Si él odia a Dios, es porque creía en Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Pero si cree en Dios, ¿cómo odia a Dios? Esto es satánico. Esto yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Si crees en Dios, ¿cómo lo odias? ¿Estás loco? Pues el que odia a Dios. Le niega con los labios y le confiesa con el corazón. Porque lo que no existe no se puede odiar. Me estoy acordando ahora, cuando estoy hablando de. Después he ido leyendo, y los enemigos de. Hablo del o s e n e m i g o s de la Iglesia, pero ahora, al hablar de Lenin, me acuerdo de los enemigos de Dios en general. En Nietzsche, pues era uno de tantos que atacan a la Iglesia. Y él hablaba de la muerte de Dios. para que su, su ideología era la muerte de Dios.、Vale. Pues alguien, con mucha gracia, puso una pintada: Dios a m u e r t e Nietzsche. Y él d j o Nietzsche ha muerto, Dios. Nietzsche decía: Dios a muerto, el que a m u e r t e es él. Dios no. Dios sí. El que puso la pintada tuvo humor. Dios ha muerto Nietzsche. l a e g o Nietzsche ha muerto Dios. Contra Dios no puede nadie. Evidente, sentido común. ¿no? Pero ha habido muchas persecuciones contra ellos. Muchas persecuciones. En Rusia, después de 70 años de comunismo, ateo, en el poder, Persiste la fe religiosa de millones de seres contra quienes se ha usado toda suerte de métodos para arrancarles la muerte、eh, perdón, para arrancarles para la fe, la muerte, la prisión, gulag, b ucases,、eh, propaganda, educación, coacciones sociales, políticas,、eh, carreras, e m p l e a s etc. m p l e e o Tremenda pasión. 70 años de persecución atea、また a あなたの声を聞いてください。70年の persecución atea、またはあなたの声を聞いてください。 oficial otro dato bonito a mí me gusta esto, s s datos Stalin que se iba a comer la iglesia que hizo, no sé si lo leo después por ahí los millones de mártires que hizo Stalin pues su hija católica y monja a ver si lo leo lo digo de memoria pero a ver si lo leo los datos Es cierto, ¿eh? La hija de Stalin se convirtió al catolicismo y entró en un convento. A ver si lo digo bien. Incluso Stalin, que ha sido uno de los más feroces perseguidores de la iglesia, no pudo evitar que se hiciera cristiano. Ah, bueno, primero, que el día cristiano, el número uno del Kremlin, Malenkov. 前に言うと、この人はあなると、こなたの声こはあなと、あないてみあないてみると、あなたの声を聞いて o ると、あなた d 声を聞いてみると、あな a の声を聞いてみると、あなたの声を聞い e s ると、あなたの声 b 聞いてみると、あなたの声を聞いてみると、あなたの声を聞いてみると、あなあなたの声あなたの声を聞と、あの声を聞いてみるあな Y dijo: Cuando me hice mayor, me di cuenta de que es muy triste vivir sin Dios en el corazón. ¡Qué bonito! Y. Ah, porque dije: Desde 1993 es religiosa en Italia. Yo lo sabía. Desde 1 9 9 3 es religiosa. La hija de Stalin. Y se bautizó. A los 38 años. Otro dato: el nombre de estos rusos son complicados. z v e r d a n e t c h e bueno, como sea, ministro de Asuntos Exteriores de la URSS y ateo, como cualquier comunista, se ha convertido y se ha bautizado y ha colocado en su despacho un icono de la Santísima Virgen.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 a su esposa Raísa que acababa de morir, de morir y la está besando en el, el cérebro, el cadáver pues sobre el cadáver hay un icono de la Santísima Virgen esto es, misterio? ¿Qué es misterio Gorbachev presidente de la URSS comunista y ateo pues sobre el cadáver de su mujer アメリカの国 t の人たちは、この世界にとっては、この世界にとっては、この世界にとっては、この世界にとっては、 全ての国の国の国の r の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 n 国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の Pero esto es peor. La revolución bolchevique asesinó a 200.000 religiosos. La s i t u a c i ó n a la iglesia. Según Courtois, en el libro el, Milag, el libro negro del comunismo, las víctimas directas del comunismo llegaron a 85 millones. ¡Tremendo! ¡85 millones! asesinatos voy a hablar de España ahora en la guerra española del 36 al 39 fueron casi 10.000 mártires por ser católicos por ser católicos bueno、eh, esto no lo digo aquí pero lo voy a decir un gitano se llamaba Pelé como el futbolista lo asesinaron por l l e v a u n r o s a r i o del b o l s i t i o No, no lo pongo aquí, pero recuerdo haberlo leído. Un gitano en barbastro, en Aragón, en España, lo fusilaron por llevar un rosario. Por ser católicos, murieron, he dicho, 10.000 mártires en la guerra española.、E、Eclesiásticos, 7.000. Y 3.000 seglares. Asesinados por los marxistas. Muchos de ellos han ido a los altares. Juan Pablo II, y, en fin, y recientemente más. Muchos de estos mártires ya están en los altares.、Eh, en la ceremonia de beatificación, una, porque ha habido muchas, dijo el Papa, ¿dijo el Papa? No sé si lo dijo el Papa, tengo dos puntos. Eran hombres y mujeres. De todas las edades y condiciones, sacerdotes, diocesanos, religiosos, religiosas, padres y madres de familia, jóvenes, fueron asesinados por ser cristianos. Pagaron con su sangre el odio a la fe y a la iglesia. No estuvieron implicados en luchas políticas. Ninguno usó las armas. Murieron por su fe. Murieron solo por ser católicos. Hay un autor, Vicente Cárcel, ha publicado un libro sobre los mártires de la guerra española, donde voy a leer diversos. El, no, el párrafo que leo no es un párrafo entero, son trozos de distintos sitios. Aquí pongo las páginas donde dice cada cosa. Todo es de Vicente Cárcel. は、この時の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌 l 歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の r の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌 a 歌の歌の e の歌の歌の歌の歌の歌の a の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌の歌 La perseguida religiosa fue anterior al 18 de julio del 36, cuando empezó la guerra. No sólo por la quema de conventos y de iglesias en mayo del 31, sino también por el asesinato de sacerdotes y religiosos en la Revolución Comunista de Asturias en octubre del 34. La prensa de aquellos años demuestra que quienes empezaron los Atentados fueron los socialistas. Los rojos pretendían descristianizar a España, dijo el cardenal Tarancón. La h a z a ñ a antirreligiosa de los milicianos rojos llegó a denaciones como fusilar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles de Madrid. Eso, todo, vamos, yo he visto la foto. Están los milicianos, una f i l a milión, disparando contra la imagen del Salvador Orador en el c e n t r o de los Andes. Odio a la fe, odio a la fe. La persecución religiosa, etc. Bueno, el cardenal、eh, Suatek,、ah, no sé, es ruso, no sé si lo digo bien. Suatek, arrestado por la KGB,、eh, Encerrado en la prisión de Minsk y 10 años de trabajos forzados en Siberia, dice Stalin, tremendo, eh Stalin eliminó el 90% de los sacerdotes de a u s i t z Stalin odio a la fe, p e r s e c u t i ó n r e l i g i o a asesinó el 90% de los sacerdotes. Por orden de Stalin, 7 millones de ucranianos、no en Rusia del todo Son en ia, muy es Stalin, en、そのウクライナ、ウクライナ、ウクライナが勝利した人、ウクライナ、7 millones murieron por ser católicos。 de libros ateos. Pero el comunismo no pudo acabar con la fe del pueblo ruso. El comunismo e n la fe del pueblo ruso sin g en pie. Y hoy renace la fe que había estado oculta durante la dominación comunista atea. El 3 de septiembre de 1999 全ての国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の s の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の Todo esto ha sido dar datos, datos para que veamos cómo la Iglesia Católica ha sido muy combatida ayer y hoy y, por desgracia, seguirá siendo combatida. Pero jamás será vencida, porque Cristo Dios le ha prometido que durará hasta el fin de los tiempos y contra Dios no puede nadie. Gracias.